¿Qué sucede con nuestros amigos, nuestros compañeros no humanos, perros y gatos en nuestra provincia? ¿Qué pasa con el equilibrio poblacional de los perritos, de los gatos? ¿Qué pasa con esto que no es solamente un problema de agrupaciones proteccionistas, sino es como una materia pendiente en general de la población porque nos afecta a todas y todos? Para hablar al respecto, estoy en comunicación directa con el legislador Nicolás Rocha sobre que. Está planteando y sacó nuevamente a agenda el tema de que esto, está este proyecto. Hay un proyecto de ley que nos está e llevando a cabo. Nicolás,、eh, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Vilma Benavides. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días también a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Nicolás? Estoy Muy con... bien, con mucho optimismo viendo cómo avanza esto que vos señalabas, que es una、sí. cuenta pendiente, una deuda que tenemos como sociedad y que fundamentalmente tiene el Estado. Para con el cuidado y el respeto de la fauna urbana. Es、uh -huh. decir, el, el conjunto de perros y de gatos que nos acompañan en cada una de las localidades y, y que hoy, producto de la s o b r e p r o d u a c i ó n descontrolada que hay,、eh, b、bueno, u es n o e la base del maltrato que lamentablemente、eh, se padece y, y que vemos a diario. o ¿no? n La cantidad de perros y de gatos en situación de calle,、eh, abandonados al padecimiento del hambre, del frío, de las enfermedades y con esta afectación que. Por supuesto, en, en cabeza de ellos va、eh, el primer sufrimiento, pero, pero que también a la población humana también、eh, incide, incide en nuestra salud, incide en nuestra seguridad,、uh -huh. incide en un conjunto de cosas que, que, bueno, hoy más que nunca requieren la rápida y eficaz intervención del Estado. Y en eso estamos. Cuando decís que incide en la salud humana, por ejemplo, ¿a qué te referís? ¿A qué nos, nos referimos? Bueno, Sí, nos referimos, bueno, por un lado, en cuestiones que son lógicas, y、uh -huh. que son los padecimientos que, que hay en, la vía, en, en los a aspectos viales con accidentes de tránsito,、uh -huh. en motos, en bicicleta. s También inciden en, en, con respecto a lo que tiene que ver con mordeduras y accidentes que, que, que, o ataques que a veces se, se han registrado. Pero no es solamente eso, también es muy importante tener en cuenta las enfermedades z o o n ó t i c a s ¿eh? es decir, Las enfermedades que ellos padecen y que son de transmisión al humano. En esto, la parasitosis,、eh, es decir, el conjunto de parásitos, enfermedades parasitarias que pueden trasladarse al, al humano, fundamentalmente a niños y niñas, que en contacto jugando con, con, con perros este, podrían estar eh, bueno, eh, trasladándole esas patologías que tienen incidencia en su desarrollo、eh, intelectual, en, en, bueno,、uh -huh. en distintos padecimientos. Y esto. Nos, llama, nos tiene que llamar fuertemente la atención. Insisto, no solamente una cuestión de maltrato animal, que ya de por sí tendría que importarnos y mucho, sino también la incidencia que tiene en la salud y e la convivencia con los humanos. Totalmente. Nicolás, te hago una consulta. ¿Qué, ¿Qué sugerencias, qué estrategias propone este programa en este proyecto para encarar esta situación? Y lo que propone es trasladar a nuestra provincia las experiencias exitosas que ya hay, por ejemplo, en el Ambiente Brown,、uh -huh. un municipio del conurbano bonerense a con 600.000 habitantes, que es prácticamente la población total de Río Negro en un solo municipio. Y ellos, hace 25 años,、eh, llevan adelante una política que hace que en esa localidad bonerense a no existan perros ni gatos en situación de calle. Es decir, hay sí, tantos animales como familias y hogares dispuestos a contenerlos. Y esto lo hicieron además a través de un método que es ético, que es eficaz y que es económico. Es más barato d e lo que hoy se está malgastando del dinero público en campañas de, de castración que son esporádicas, esparcidas y, y que no tienen, cumplen、eh, con la finalidad que, que tendrían que, que, que cumplir. Y, y bueno, esta experiencia que tiene que ver con, con un programa, con una determinada metodología, Con ciertas características que tienen que cumplirse para que sea plenamente eficaz,、uh -huh. es lo que hoy queremos trasladar a través de este proyecto de ley 278-2020, denominada、sí. por las mismas proteccionistas que la impulsan como Río Nero Animal,、uh -huh. un grupo que se formó en, en procura de hacer realidad esta norma. Y, y cuando decimos las proteccionistas, nos referimos a vecinas que a lo largo y a lo ancho de toda la provincia vienen gestando esta iniciativa, esta causa. Y que, bueno, que son las que nos dan un impulso y una fuerza tremenda para que esto sea la realidad. Acá no se trata solamente de, de ir en contra del maltrato animal, no se trata solamente de beneficiar、eh, a la comunidad toda por este proyecto, sino también de, de、eh, ahorrar y de cuidar los recursos públicos, porque si algo ha quedado c r e d i t a d o con, con este programa es que se reduce notablemente el, el, la inversión del Estado en esta temática. Eh, ellos hace poquito tiempo, el viernes pasado, tuvimos la oportunidad de llevar a la Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura、eh, especialistas que han hablado y que han contado la experiencia. La experiencia de m i r a n t e Brown, como te decía,、sí. pero también l a de Crespo en e n t e r í o s Funes en Santa Fe.、Uh -huh. eh, ellos han logrado reducir los costos de las c a s t e l l o n e s a 200 pesos cada castellón de promedio. Es increíble. Esto para que tengamos en cuenta、eh, cuál es el ahorro más que significativo y, y lo Plenamente、eh, realizable que tiene este programa,、uh -huh. que, como te decía, es una solución ética, eficaz y fundamentalmente económica también para el Estado. Así que estamos en, bueno, a la espera de que, fundamentalmente por parte del oficialismo,、eh, tengan a bien estudiar, contemplar la iniciativa,、eh, estudiarla acabadamente con la rigurosidad científica que a v a l a los resultados que, que ellos postulan y que ojalá podamos traer esta política. Como lo que realmente se merece, una política pública para toda la ciudadanía. Totalmente. Nicolás, te consulto una de las últimas preguntas, ya si no, no, no te sacamos más tiempo. ¿Por qué crees que este programa no se está llevando a cabo todavía? Bueno, aparte de eso se, se decía, porque si es ético, si es eficaz y si es económico, ¿por qué、eh, hay todavía sectores que se oponen? O ¿Cuáles o serían los sectores que se oponen? Y bueno, Graciela Fay, una destacadísima abogada en materia de derecho、eh, animal, que tuvimos la suerte de escuchar este viernes, nos decía, y hablaba,、eh, sin pelos de lengua,、eh, de las presiones corporativas que a veces、uh -huh. eh, se malinterpretan por parte de, de los colegios veterinarios, que, claro, que consideran l a r que c o que aplicar una política pública por parte del Estado en las casaciones t r podría estar reduciéndole parte de su mercado laboral. Y en esto, esas han sido sumamente e n f á t i c o s、eh, Establecer una política pública no es competencia desleal. A nadie se le ocurriría decir que una clínica privada、eh, q u es e competencia desleal en el hospital público, o que un colegio privado este,、oh, podría estar、eh, culpando a la educación pública de, de competencia desleal.、Claro. A, a nadie se le ocurriría、eh, decir que, que no deba existir una policía de seguridad ciudadana porque. Eh, debería destacarse la, la seguridad privada, las agencias de seguridad privada.、Uh -huh. En esto,、eh, el parecer es lo mismo. Acá lo que se necesita es una política pública con una fuerte intervención del Estado, sin suprimir la posibilidad de que、eh, las actividades liberales puedan ejercer lícitamente、eh, su, su profesión, su actividad, y, es, y eso está muy bien. Lo que no queremos es la ausencia total del Estado, porque、uh -huh. esa ausencia del Estado en materia animal es la que ha generado esta sobrepoblación de la fauna urbana. Que, como te decía, es la base del maltrato animal que hoy lamentablemente padecemos. Totalmente. Rochas, también entendemos que sos impulsor del uso de cannabis en perros y gatos. ¿Cómo viene eh, eh, esto para pensarlo y llevarlo a toda la provincia? Bueno, en el cannabis veterinario, el cannabis para uso veterinario, lo que, que hemos hecho es、eh, replicar parte de las iniciativas que antes、eh, llevábamos adelante p en el consumo v e t e r n a r i o Eh, medicinal en la FAB para humanos.、Uh -huh. eh, algo que, que de alguna manera el REPROCAN y, y, el, y el Decreto Nacional de la 27350、eh, está de alguna manera compensando, y, y un poco demorado para algunos gustos, este,、sí. pero, pero que está contemplado. Lo que no estaba contemplado en la ley nacional es el uso del cannabis en su FAB veterinaria.、Uh -huh. y, y de a q í entonces un proyecto de ley. Que precisamente destacando la faz de competencias concurrentes que tiene la nación con la provincia en lo que hace la regulación del c a n a d i e n la faz terapéutica, nosotros propiciamos una regulación acorde a lo que fue la experiencia de San Antonio Este, una experiencia local sumamente、eh, paradigmática que ha sido replicada en una inmensa cantidad de, de municipios del país y que hoy hace que, por ejemplo, en San Antonio Este haya casi creo que 150 cultivos legales. Este, habilitados. b、bueno, Con、sí. esa misma experiencia y bajo los parámetros de, de, de comprender que la cuestión del cannabis en su faz medicinal, ya sea para humanos o para uso veterinario, es una materia concurrente entre la nación y la provincia,、sí. es que nosotros propiciamos un proyecto de ley en esa lógica. Lamentablemente, tampoco hemos encontrado mayor eco por parte del oficialismo, que con una idéntica o desinterés, como nos está sucediendo con el 278, el de Río Negro Animal, Como con los proyectos de cannabis、eh, anteriormente presentados,、eh, todavía no, no se han abierto al diálogo, a una discusión que, como a veces lo decimos, nos gustaría saber por lo menos cuáles son los motivos、eh, a los cuales、eh, se, se plantearían las objeciones o, o cuáles son、eh, los reproches que habría para que estos proyectos se impulsen. Lamentablemente, hasta ahora, lo único que hemos encontrado es el silencio y la falta de voluntad política como para propiciar estas iniciativas. Bien, Nicolás, muchísimas gracias. Te quiero consultar si están haciendo por el proyecto y lo que estábamos hablando antes sobre la 278-2020, el proyecto de ley, si están haciendo una junta de firmas para acelerar este proceso o algo así. Todavía no.、Eh, se está valorando convertir este proyecto en una iniciativa p o p u l a r todavía no, porque el proyecto está con estado parlamentario. Si bien está próximo a cumplir un año y en este año que, que está la legislatura. No ha logrado superar siquiera una sola de las comisiones a las cuales se le ha asignado en el tratamiento legislativo.、Eh, todavía no lo estamos haciendo porque, primero, los efectos de l a p a n d e m i a y、uh -huh. las restricciones al momento circular、eh, entorpecen muchísimo lo que sería la labor de, de salir a recolectar firmas, n o y en eso somos absolutamente conscientes de, de, de lo difícil que, que se tornaría. Pero sí estamos, y, y con mucho. Este, con, con La verdad, que con mucha repercusión, invitando a los vecinos a manifestarse en las redes sociales. Y en esto, si me permitís,、eh, es trasladar esta invitación a todos aquellos que nos estén escuchando.、Bien. Una simple foto, un pequeño video, brindando、eh, su apoyo, acompañando este proyecto 278, nos resulta de muchísima utilidad, porque le da visibilidad a la causa y le hace saber a los decisores políticos la, la, la postergable necesidad de, de, bueno, ya. de Admitir este, este proyecto en la legislatura, que se debata, que se expresen las ideas y que en todo caso, si hay críticas u objeciones que todavía no las conocemos, que alguien las plantee y si no, que, que se dé curso a la petición y que se pueda convertir en ley este viejo anhelo de tantas proteccionistas en la provincia. Nicolás, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, ya estaremos comunicándonos de nuevo para seguir hablando y viendo cómo sigue este tema. No, por favor, agradecido soy yo por la difusión que le dan al tema. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Ahí estamos en comunicación directa con el legislador del Frente Renovador, Nicolás r o c h a s sobre el equilibrio poblacional que se plantea, que quieren llevar adelante, que sueñan en la provincia de Río Negro, de perros y gatos.、Eh, ahí está, ellos dicen que está parado el proyecto, como que no se ve. Puso nunca en marcha. Así que bueno, están peleando, militando y soñando este proyecto.